a la gente de eh, los comedores municipales que estaban haciéndose un trabajo y que eh, iban a venir a la movilización. Un poco hoy lo contábamos. Mucha gente no quería hacer el paro, pero que quería venir a la movilización. Y ese retiro que algunas personas pretendían hacer, habían llama llamaron desde la, según dicen desde el gremio, llamaron para amedrentar al trabajador para que no se venga a manifestar, diciéndole que le iban a descontar el día. Y eso es lo que denunció el gremio, que está acá en este momento el secretario general, pero también el secretario adjunto, y varios afiliados de diferentes sectores de la, de la municipalidad manifestándose frente al municipio, sobre la avenida San Martín, Y en este momento está cortada la arteria entre Mitre y eh, Coronel Gil en la ciudad de Santa Rosa. Así que las que personas que andan por esta zona no doblen a la derecha por Mitre porque va a estar cortada y está toda la, mani la manifestación frente al municipio. Dicen desde el gremio que es la primera vez que pasa en democracia que un gremio, que, perdón, que un gobierno peronista le quiere descontar el sueldo a un trabajador. Que, este, que hace paro o que accede a su derecho a huelga. Omar Rojas hablaba hace minutos ante la prensa y también con nosotros acá frente al municipio. La media fuerza ha sido un acatamiento alto en primera en las primeras horas. Eh, ahora nos sorprendió que las compañeras que venían a la, a la manifestación y movilización, y hay unas compañeras que están presentes también, que han resistido, han recibido llamadas de sus directivos diciéndole que eh, al retirarse significa el descuento de la asistencia, el descuento del día y demás eh, en todos los sectores están bajando esa línea o sea, eh, le va a descontar la municipalidad el que pare Eso lo que la línea que ha bajado el intendente que el que pare eh, y se manifieste va a sufrir el descuento del día, la verdad que es algo ¿cómo lo toman ustedes? algo atípico en, en democracia en ningún gobierno ha ocurrido eso ni en la época De, de los gobiernos que no fueron justicialistas ni gobiernos populares, como se dicen. En eh, mi ley también, eh, con todos de los trabajadores. En mi ley, un gobierno neoliberal que yo estoy en contra y lo rechazo y acepto lo que, lo que él decida y lo voy a rechazar siempre y voy a estar en la calle, como estamos con los compañeros del, del Frente de Gremio. Ay, eh, pero me extraña de la actitud de un gobierno que se dice nacional y popular, el intendente Di Napoli. Me extraña que baje esa línea cuando en democracia... No ha existido nunca, como dije, hasta, hasta el 10 de diciembre de este año en el gobierno municipal, de que no ha tenido el mismo signo político, el, el doctor Torroba, no ha existido, un descuento para nada, nos hemos sentado a dialogar, en la época del de, eh, eh, ingeniero Alto Laguirre tampoco ocurrió eso, si bien hubo siempre alguna amenaza como para, para enfriar y para demás, pero no ha ocurrido eso, hemos sido libres de hacer nuestra ejercer nuestro derecho a huelga, nuestro derecho a manifestarnos. ¿Esto hizo que se, eh, amedrentar la, lo que es el acatamiento? Sí, sí, sí, porque eh, prim, eh, empezó a bajar línea en todos, en todos los sectores, diciendo que el que se retiraba tenía que firmar una orden de salida por razones particulares y no gremiales, como hicimos en todas las medidas de fuerza, y que se iba a descontar el día, y se iba a descontar la asistencia perfecta y las horas que eh, se vienen a manifestar. Me parece algo eh, horroroso de parte, de, como dije, de un intendente de la democracia que utilice esa herramienta en contra de los trabajadores y trabajadoras. Pero como ustedes ven, somos un grupo muy importante. Hay otras personas que quizás no han concurrido porque tienen miedo, otros están con los servicios esenciales cubriéndolo. Pero bueno, eh, vamos a redoblar la apuesta. Hay compañeras que ya eh, han dicho que van a seguir. ...con medida de fuerza en el caso que le descuenten algo... ...y nosotros vamos a estar al frente de esa, el, el PSOE, de esa medida. ¿Por qué está parando hoy? Para, para saber. El SOEN está parando a pedido de los compañeros y compañeras... ...está parando, y de los delegados de cada sector... ...está parando por el, la, el pedido de aperturas de paritarias... ...que en el año 2023 no fueron abiertas... ...pero en el medio fuimos solucionando cosas que eran de la paritaria... ...nos pidieron que tuviéramos paciencia porque venía un acto de lesionario y no querían confundir eh, lo que era una elección, porque sería como una demagogia, decían. Nosotros fuimos comprensibles. Eh, acompañamos la gestión, vimos que eh, dos años fueron de pandemia, acompañamos la gestión, priorizamos los servicios esenciales, previsamos la alimentación de la gente, colaboramos también con compañeros y compañeras con alimentos, colaboramos en todo lo necesario hasta que empezamos a, a suscribir acuerdos después de la pandemia, o en plena pandemia, a suscribir acuerdos eh, paritarios. estuvimos en eso, por eso acompañamos. En el 2023 también estaba abierta la agenda del 2022 que tenía que cerrarse con los compañeros y compañeras de cementerios y relleno sanitario. Le están pagando... Eh, en negro sería el acuerdo que eh, se comprometieron a firmar eh, a través de hora extra que no son remunerativas y por lo tanto nosotros queremos que se abra la paritaria que se empiece a, a cerrar la agenda de 2022 y se abra para los nuevos sectores, para el pedido de eh, organigramas, de concurso de categorías, de la entrega de indumentaria, de las eh, refacciones de edilicias, todo lo que sea necesario para el compañero y compañera que, eh, de, y para que desarrolle su tarea dignamente. Bueno, ahí escuchábamos a Omar Rojas, el secretario general del SOEM, en otra parte de la entrevista dijo que fue una demagogia de parte del intendente Luciano de Nápoles de entregar indumentaria cuando ellos lo habían reclamado y también lo hemos contado acá porque la gente de, por ejemplo, de estacionamiento medido, que en este momento no están acá eh, manifestándose, eh, habían también solicitado una mejora en la indumentaria. Ahora todas las personas que estaban en la calle se metieron dentro de la municipalidad. Van a ir al Consejo Deliberante y van a pedir la palabra, porque hoy, hoy es jueves, hay sesión del Consejo Deliberante a partir de, la, de las 10 de la mañana, y lo que van a hacer es poder manifestarse eh, en el medio de la sesión del Consejo. Hace minutos lo que ha hecho Omar Rojas es denunciar un apriete de parte del Ejecutivo Municipal hacia los trabajadores para que no se adhieran a la movilización que se está desarrollando en este momento. Apriete, vamos a decirlo, de ningún modo para defender a la gestión municipal actual, pero toda la historia está marcada por esos aprietes. No es verdad que es la primera vez, ni ni siquiera tiene sentido esa romantización que es que de los gobiernos. La según el PSOE, claro. es la primera vez Sabemos que no es la primera vez ni va a ser la última, no, claro. pero no es la primera vez porque la gran mayoría de no importa los colores políticos, todos lo han hecho, aprietan o amedre, amedre, amedrentan para que el trabajador no se pliegue al paro o directamente no venga a la, a la movilización. No es la primera vez, pero sí lo que hicieron fue, previo al llamado a movilización, eh, según el SOEM, llamaron para que no sean parte de esta movilización. Espero que los temas por los que para hoy el SOEM sean escuchados por el Intendente Luciano de Napoli y, y sean mejoras en las condiciones de trabajo del trabajador municipal, que es, la, que es el fin de todo esto. Mientras tanto, la manifestación ruidosa eh, se está desarrollando dentro de la municipalidad. Nosotros estamos enfrente eh, al municipio, eh, al edificio municipal. Mauro, te, eh... Te consulto, ¿tenés idea de, de los sectores que han que han, que, que han han adherido o si, o si hay algún sector específicamente, no sé, el área cultural, por por decirte? Eh... No, acá del área cultural no hay nadie. Lo que vimos acá, alguna gente de, de comercio, por ejemplo, eh, algunas personas que están en la este, en atención al público de servicios eh, públicos que queda en la terminal de ómnibus y también algunas personas de renta. Eh, y algunas personas de dirección de tránsito. Pues también recordemos que la dirección de tránsito tiene diferentes sectores, uno es el estacionamiento medido, otros son los inspectores, otros son los, las personas de la parte administrativa, otras personas son las que hacen los, los carnets de conducir, o las pruebas que se hacen para los carnets de conducir, o sea, son diferentes sectores. Una parte de la dirección de tránsito está eh, acá manifestándose. Bien, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas, porque hay mucha eh, actividad hoy. Sí, porque ahora a las 11 de la mañana eh, vamos a escuchar a los gremios provinciales a ver qué tienen para decir. Dale, hasta entonces. Hasta luego. Mauro Monteiro, desde las calles de Santa Rosa, en este caso desde la protesta municipal, los sectores que... Eh, hay una extendida, si se quiere, molestia en, en los trabajadores y trabajadoras de la municipalidad, Y, y hoy comentaba, Pali, quizá algunos ni siquiera se sienten del todo representados por la conducción gremial, que viene como patinando en varias cosas, eh, lo cual no quita que eh, haya una molestia o, o un clima de reclamo y de algunos descontentos. Vos mencionabas el área cultural, es uno, pero hemos, hemos visto en, en últimamente que otros sectores también andan pataleando sí, sí, y, sí, sí, y quejándose. Sí, sí, sí.